ハッピースタップ ピスタピスタピスタピスタピスタピスタピスタピスタピスタピスタピスタピスタピスタピスタピスタピスタピスタピスタピスタピ Temporada 2011, desde aquí, desde el programa en la noche de los viernes que se llama Dance Session. Ya sabes que aquí vas a tener la oportunidad de disfrutar de los mejores temas en cuanto a música dance se refiere, temas de la época dance de los 90 o también alguna novedad del momento. Por lo tanto, nos quedamos con un clásico de Gabri Ponte, en este caso acompañado por Shakira. Su título lo conoces bien, Jordi. was born of the King's royal blood and lost to a virtuous... 今。 Just dance Session,、de、Dance Session,、de、Dance Session, a, a, a, a los platos Rubén Cima, a, a, a, a los platos Rubén Cima. When I believed the things you said But now I know they didn't stand All I wanted was a better road ahead And now this faith is in my head Seguimos con la buena música dance aquí en el dance session. Después de haber escuchado esta de Hara Hold Me Back, continuamos con m a z e y su tema Hot Tango. どれどんどんどんどんどんどんど あ。 She's b r a v e Vamos con una de nuestro s gran amigo s desde Italia, DJ Torney, now until forever. Escuchas Dance Session. Dance Session. Dance Session. A los platos, Rubén Cima. A los platos, Rubén Cima. Viernes que viene nos vemos aquí entre las 11 y las 12 de la noche. Ya sabes, 99.0 de la frecuencia modulada o r a d i o s e s n a e s A mí, si quieres, también me encuentras en mi web www.digrubencima.net. Vuelvo, como siempre, en 7 días. ¡Chao! i n s e s s i o n s t i n s e s s i o n s i n s e s s i o n s t s s t s s i n s i s s i s s i n s t i n e i n n s h e i n e i Con la dance music más actual y los mejores temas de música, remember. Recuerda, recr, recr, e c u e r d a los viernes de 11 a 12 de la noche, dance session. The Heart Freestyle.